Venus ya ha entrado en Tauro. Ya conocemos su agenda hasta el 9 de mayo y ya sabemos cómo se comporta en su primer domicilio. No cabe duda que la valoración del deseo es la pauta principal. Allí se unirá a Urano. Urano es un gran maestro del cambio que siempre nos lleva a desapegarnos de esa cierta estabilidad en la que acostumbramos situarnos. El cambio del deseo será patente, sobre todo a la hora de valorarnos y en nuestras relaciones. Sustento, ahorro, salario, posesiones son claves en el enfoque material y darte lo mejor a nivel relaciones será la otra clave, pero siempre manteniendo el sano límite y es que el primer cambio parte de uno mismo. ¿Qué nos está avisando el cuerpo que hay que dejar ir? Buena pregunta para hacernos desde ya. En relaciones tendremos dos opciones, rupturas o por el contrario, la entrega con el otro. La conciencia de las sensaciones que siempre nos brinda Venus en Tauro tiene que ver con cada pasito que damos, porque esos pasitos son los que nos ayudan a anclar nuestra atención al momento presente. Por eso, la tensión con Saturno vendrá para dejar de mirar tanto al futuro y centrarnos más en el presente. ¿De qué me sirve idealizar un futuro si no estoy tomando las decisiones importantes ahora, ¿Para llegar a él? Tauro es el aquí y el ahora, pues centrémonos en él. Hacia el 22 y el 23 de abril será la conjunción con Urano y coincidirá con la entrada de Marte en cáncer. Apartamos un poquito el fuego y el aire, es decir, la acción mental, para centrarnos en la acción en las emociones. La ley del desapego se basa en enseñar a los seres humanos que para adquirir cualquier cosa en el universo físico es preciso renunciar al apego que se tiene por estas. El apego tiene como base el miedo y la inseguridad, es decir, el ego. Ese ego tendrá su trabajo cuando el Sol se una a Urano el día 30, 30 de abril, pero ahora centrémonos más en el presente con Venus, porque es la que nos va a proporcionar la capacidad creativa y el ímpetu para actuar. Ya sabemos lo que queremos, pero a lo mejor todavía no sabemos cómo conseguirlo. Dejemos que fluya la energía y abramos los brazos a Urano porque cuando se presente la ocasión nos sentiremos fuertes para valorar las experiencias emocionales y valiosas que supone afrontar riesgos. En el fondo hay posibilidades más que de sobra para desarrollar y crecer, aunque lo veamos como rupturas. Mantener los ojos abiertos es la clave para aceptar el cambio con valentía, pero no luchando, sino vibrando en armonía como le gusta Venus. Claro que tendremos que tomar decisiones, ya sea en relaciones, en un proyecto o en temas económicos. Si hemos tenido resistencias y dudas con ese Marte en Géminis, nuestra mente va a descansar con Marte en cáncer y es que lo que tocará será escuchar a la voz interior para dar al corazón un nuevo impulso. Tomemos pues decisiones libres y de corazón, con compromiso, con amabilidad, porque sólo así superaremos los contrastes y contradicciones. Venus es amor grande. El compromiso propio atrae el compromiso mutuo. Escojamos el camino con entusiasmo y plena atención a los deberes que supondrá, pero uno mismo, ¿vale? Porque esto traerá la afinidad con el otro. Si antes pensabas que dependías de las circunstancias exteriores o de otras personas, Venus junto a Urano van a demostrar que el primer paso en el camino hacia la manifestación es la superación de resistencias y contradicciones interiores. Luchemos, si es que hay que luchar, por tener las ideas claras porque ellas son las que nos van a dar la fuerza para superar fácilmente obstáculos, apartar inconveniencias, solventar conflictos y así poder celebrar los resultados. Las decisiones tomadas con generosidad son las mejores, porque así emprendemos el camino hacia el cambio con sinceridad y entusiasmo y entonces diremos que venga todo el cambio que tenga que venir. Estoy preparado.